Pero bueno, es más, me enteré acá que lo cantaban así, igual yo pensé que lo cantaban. Yo no sabía, igual. cuando vine a España también me enteré. Como que al comienzo extrañas, extrañas, extrañas, extrañas tu casa y es el sentimiento de extraño mi casa, es extraño pues ese sentimiento de acá, de acá estoy instalada, acá soy yo. Uh -huh. Cuando vas hay cosas que no encontrás. A mí me, me ha pasado las noches que he vuelto. Que... Pero sí. Veo, que me... veo todo igual. ¿Ves? Y, A y, mí y, me y, pasó y, eso. No. Yo quería eso, ¿sí? Yo quería encontrar la foto que dejé, pero ¿sí? que ya la primera vez que Pero puede... no está bueno igual, eh, volver y que todo esté no, igual que cuando bien, te fuiste. está pero no, me ahí, ahí, Yo volví, volví después de 10 años. Ah, bueno, por todo. Y ya No se me refiero Yo tengo un chintón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? buena tiene su magia, pero nosotros también tenemos una magia. Yo viví al palo, Que cuando volví después de dos años, hace un año, me di cuenta que... No, bueno, yo cuando me vine sí, acá, cuando llegué recién, mi siguiente, vez, estaba volteando a mí. que sí, pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me dije que bueno. me voy una o dos veces al año en verano, en Navidad y, y de los cuatro años que estuve, ya dos dos veces. Entonces, es como raro, ¿no? Porque Fue pues, como. Ya está. Además de tu vida porque está arrancada de cero. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, Y está muy bueno. La carrasca. No es después del señal a no salga después de la señal acusada. Vale. Se debe que me tarandeter t que e t r e ¡Dale, Sí, sí, sí, sí. No, está por acá, Vale. Acá mismo. ¿Para dónde está la No hay una valenbicia acá. Y que me llevo. que bueno, me llevo y espero llevarme muchas grandes amistades, que ya las llevo y que sigan así. <risa> es, un piano, ¿no? es, es muy.. A mí yo no soy muy fan del cumpleaños Feliz Español. No, es bísimo. Es bastante buenísimo. choto, pero no, no, bueno. Es más, me enteré acá que lo cantaban así, igual. Bueno. Yo pensé que lo cantaban así. Yo no sabía, igual. cuando vine a España también me enteré.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 No quería encontrar la pero foto que dejé, pero ¿sí? que ya la primera vez que Pero puede... no está bueno igual, eh, volver y que todo esté no. igual que cuando te Está bien, te bien pero no, primero no esa 10 no años. Que volví ah, y, bueno. se me cambió mucho. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por buena tiene su magia, pero nosotros también bueno, tenemos una magia. Yo viví al palo, Que causas, cuando volví después de dos años, hace un año, me di cuenta que... No, bueno, yo cuando me vine acá, cuando llegué recién mi siguiente, primera vez, estábamos tirándome Sí, ¿Qué le Todo el que me viene acá, yo tengo la privilegia de que me voy una o dos veces al año en verano, en, en Navidad, y, y de los cuatro años que tuve ya dos me dos veces. Entonces, es como raro, ¿no? Fue pues, como ya está. Además de tu vida porque está arrancada de cero. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y está muy buena. La carrasca. No es carash, pero está el señor aburrido. Zo dat después de la señal tarant, tarant, tarant, dale, Sí, sí, sí, la noche también sí, sí, te puede comer. Eso sí. sí, es un poco de vino. <risa> Cuídense, él termina el muñeco, ¿no? no se Esta ya papá. No, no, ¿Vale? ¿Está no, ¿Sí? no, no, no, acá. no, no, no, no, mismo. no, <fíjame> acá. No y la acá. Y que me llevo, bueno, pues que me llevo y espero llevarme muchas grandes amistades que ya las llevo y que sigan así. Gracias. De pasado, de que me, como que al comienzo extrañas, extrañas, extrañas, extrañas tu casa y es el sentimiento de extraño mi casa. Me extraño como pues, ese sentimiento de acá, de acá estoy instalada, acá soy yo. Cuando vas hay cosas que no encontrás. A mí me, me ha pasado las noches que he vuelto, que, Pero si veo, que me... veo todo igual. ¿Y, y, no me y, pasó eso, no? yo quería eso. O sea. Encontrar la pero foto que dejé. Ya, bien, pero no puede. está bueno igual, ¿eh? Volver y que todo esté no, igual que cuando... Está bien, te no, miras mira mira bueno, 10, 10 sí, Ah, que se me cambió No. No, no, nada, No, no, no. No, no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 No salga después de la señal de la cuseta. Yo tengo que me estará... dale amigo, dale, Se habla. Sí, sí, sí, La noche también te fue comer. Sí, sí. Es un poco de vino. <laughs> Cuídense, él termina el, el, el muñe, ¿no? No, no, papá? ¿Está yo? ¿Está para ¿Está yo? ¿Está sí. ¿Está yo? ¿Está no, ¿Está yo? Acá mismo. ¿Está ¿Está la... No hay una valentícia. acá. Y que me llevo, bueno, pues me llevo y espero llevarme muchas grandes amistades, que ya las llevo y que sigan así. Gracias. Que lo Yo no sabía, cuando vine a España también me enteré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 Yo quería contar la foto que dije, pero, ¿sí? ¿sí? pero, ¿sí? pero no está bueno igual, ¿eh? Volver y que todo esté no, igual que cuando... Está bien, te pero no, te tiré esa ahí. ahí yo volví Volví, 10 años. Entonces, ¿sí? Ah, volví, bueno, ya se me fue, pues, el No. No, no, no. No, no, no. Esa es la verdad. Está buena, tiene su magia, pero nosotros también tenemos una magia. Yo vivía en palo, creo que cuando volví después de unos años, un año, me di cuenta que... No, bueno, yo cuando me vine acá, cuando llegué recién, por primera vez, estaba con tirándome. Todo el mundo Tengo la malicia de que me voy una o dos veces al año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 No salga después de la señal acusada. Vale. la Yo tengo que meter Dale, amigo, dale, vamos. Va. También hay que saber llevar la noche. Sí, sí, La noche también te puede comer. Sí. Es un poco de. Vino. <ríe> Cuídense, o él termina el muñeco, ¿no? ¿Está ya para aquí? ¿Vota mejor? ¿Vota mejor? ¿Vota mejor? por acá? Acá mismo. ¿Para dónde está la valencia?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 extrañas, extrañas, extrañas, extrañas tu casa, y es el sentimiento de extraño mi casa. Y me extraño como pues, ese sentimiento de acá, de acá estoy instalada, acá soy yo. Uh -huh. Cuando vas hay cosas que no encontrás. A mí me, me ha pasado las dulces que he vuelto, que, Pero sí ve, que me... veo todo igual. ¿Y, y, y me pasó eso. No. Yo quería eso, ¿sí? Pero, pero no está bueno igual, ¿eh? Volver y que todo esté no, igual que cuando... Está bien, te no, te, te miras ahí ahí, Ah, que se me cambió No. No, esa, eso, no, que, que, que, que, no. No, no, no. No,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 No salga después de la señal acusada la cuseta. Yo creo que Va, estará... vamos. que la sí, noche. Sí, sí, La noche también te puede comer. Sí. Sí, es un poco de <risa> Que no sí, son cinco negros en eh, oh, eh, el coche. o él termina el muñe. No, no, no es del está ya para aquí. ¿Qué mejor, sí. No está por acá. Acá mismo. Para un jalaba, vale.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 Bastante choto, pero bueno. No, no, no, no. Es más, me enteré acá que lo cantaban así igual. Yo pensé que lo cantaban. Yo no sabía, cuando vine a España también me enteré.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 Pero no está bueno igual, ¿eh? Volver y que todo esté no, igual que cuando... Está bien, te miras no, si, si si, si la si Ah, y, bueno, Ya que se me cambió el No. No, no, nada, no, no, no, no, no, no, no. La bueno, es lo cuando la vine acá, cuando llegué verdad es que la verdad es que la que que que No, bueno, yo cuando me vine acá, que llegué, que Sí, estoy en realidad, tengo la idea de que me voy una o dos veces al año para continuar. Me suelo en verano, como suelo en Navidad, el, y de los cuatro años que estuve, ya dos me fui dos veces. Entonces, es como raro, ¿no? Porque fue pues, pues como, ya está, armarte tu vida porque me está arrancada de cero, ¿eh? sí, sí. sí. Y está muy bueno también, reconoce. La, la carrasca. No isca después señal a No salga después de la señal acústico No salga después de la señal a bursty. No después de la señal a No después de Se sí, sí, sí. La noche también te fue comer. Sí, sí. Es un poco de <laughs> Cuídense, él sí. termina el muñe, ¿no? no, no. papá? Es ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está yo? ¿Está Acá ¿Está No y la valentícia. Y que me llevo, pues me llevo y espero llevarme muchas grandes amistades que ya las llevo y que sigan así. ¡Aplausos!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 Yo quería encontrar la foto que dejé, pero ya la primera vez que Pero no está bueno igual, ¿eh? Volver y que todo esté igual que cuando te fuiste. está bien, pero no, te ahí. volví, volví después de 10 años. Ah, bueno. ¿Tienes eso? No, no, no. Yo tengo un chintón. La buena tiene su magia, pero nosotros también tenemos una magia. Yo vivía en España, creo que cuando volví después que claro. de dos años, hace un año, me di cuenta que. No, bueno, yo cuando me vine acá, cuando llegué recién, por primera vez, estaba contigando. Sí, sí, sí. Estoy en realidad, estoy en tránsito. Tengo de que me voy una o dos veces al año para continuar. Me suelo en verano, cuando se me da en Navidad, y de los cuatro años que estuve, ya dos me fui dos veces. Entonces es como raro, ¿no? Porque fue pues, no, pues, pues, como. Ya está. Armate tu vida porque está arrancada de cero. ¿eh? Sí, sí, sí. Y está muy bueno. también. la carrasca. la carrasca. No visca después del señal acústica. No salga después de la señal acústica. Ja. Ze doen aan Sí, sí, sí. No sé Eh, cuídense, él termine el muñeco, ¿no? ¿Está no papá? del tan esta ya va para ¿Vos No mejor? ¿Vos tan mejor? ¿Vos tan mejor? Acá tan Acá mismo. vale?